Bueno, ¿cómo va viviendo este cierre de, de primarias que, eh, si bien aún falta mucho, tenemos muchas que todavía están contando los votos, ¿cómo se está viviendo esto? No, esto es un claro triunfo del Frente para la Victoria, no cabe ninguna duda, a lo largo y a lo ancho del país, la sección y también en el municipio, y se manejan más o los mismos números, eh, así que bueno, esto es así y hay que reconocerlo como tal. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? ¿Se puede decir o es muy reciente todavía? Ya, no sé, tampoco diría... A ver, en esto no hay que nunca hay que quitarle méritos al triunfador. Eh, tampoco hay que hacerse hay, hay que pensar que uno hizo todo mal. Este, debe haber un poco de todo, debe haber mérito del, del triunfador, alguna cosa que no se ha hecho bien. Eh, pero indudablemente creo que hubo una, una, una clara elección del de, de ciudadano en Argentina, no cabe duda, esto es así. Y, y es lo único que yo creo que que es inapelable, ¿no es cierto? En cada elección, yo siempre digo, no son las encarnadas, Nada de eso es este importante. Lo único inapelable es el resultado de las urnas. Ernesto, eh, si bien todos los candidatos quieren ganar, quieren quedar primeros, superar el piso del 1,5% se superó y por mucho en el caso de la Unión para el Desarrollo Social, según nuestros propios cómputos que están en este momento 18 puntos aproximadamente. ¿Qué es lo que se puede llegar a cambiar de aquí a octubre? mira yo creo que no hay... Eh, primero, nos vamos a hacer analizar muy bien el tema, a ver qué pasó, ver por zonas en la ciudad. Eh, hay que hacer un muy buen análisis. Acá hubo un, un, un claro pronunciamiento que creo que hay que escucharlo. ¿sino? Pero por otro lado, yo no creo que este, haya que hacer grandes cambios en lo que uno piensa... Porque, a ver, para ganar un voto, dejar de lado este, todo lo que sentí, lo que pensás, me parece que es un, un gran, este, sería un gran error. Por el contrario, eh, a veces este, hasta se hace una oposición salvaje, que no ha sido lo nuestro. Lo nuestro, siempre dijimos, es que ser alternativa, veremos de qué manera eh, podemos... Eh, explicar mejor lo que sentimos lo que pensamos, lo que creemos que, que debe hacerse en Olavarría de forma tal de que este la gente lo entienda, pero también hay un marco nacional que hay que tener en cuenta que es insolayable. ¿Crees que por ahí el arreglo a nivel nacional puede haber jugado algo en contra a, a nivel local? No digo el trabajo con Marcelo Urlesa sino el trabajo que puedan hacer eh, eh, las partes superiores. Era, viendo los resultados te diría que no, porque la verdad que estás hablando de provincia de Buenos Aires y en otras provincias cuál es el tema ¿no es cierto? este Yo te diría que que es un calco el resultado que obtuvo el triunfador, el Frente para la Victoria. Así que bueno, hay una cosa que hay que mirarlo de otro lado, yo diría de, del lado de, de los méritos que tuvieron, ¿no? Gracias, Fernando. No, por favor, hasta luego. Bueno, la palabra de Ernesto Cladera, precandidato, ya podemos decir, candidato a intendente.